y frate barba azul ¿no? Mm. ¿Qué, qué final y, y qué desarrollo tiene también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 ...que ha descubierto, según él, que los hermanos Grimm se inspiraron en una persona real... ...que era Margaret von Waldeck, una condesa de origen alemán que vivió en la primera mitad del siglo XVI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 ...se casa al fin con la bella princesa... ...que sería el Animus... Sí. Que lo que está simbolizando todo es ese andrógino... ...la bella durmiente es precioso... ...la bella durmiente es precioso, es verdad... Sí, sí, sí. ...es otro de esos elementos sí. fenomenales... ¿no? ...pero lo mismo pasa con la Cenicienta... ...fíjate que la Cenicienta o sea, estamos hablando de un cuento oriental... ...tampoco tiene nada que ver con los hermanos Green... ...es un cuento oriental, fue recopilado por Perrol... ...en un principio, a finales del siglo XVII... Sí. Siglo y medio más tarde pues también... Bueno, ...un siglo más tarde por los hermanos Green... ...es decir, hay muchísimas personas que han hecho muchas versiones... ...de este cuento...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 a lo mejor de otra iba forma que que para cambios eso. a los game los que les hace Disney eso sí que son cambios <risa> claro <risa> eso sí que son cambios que eso sí que cambia ya completamente <risa> la estructura del cuento incluso la lógica iniciática de, de los cuentos y, y bueno yo iba a decir y comparado con Disney lo que están haciendo ahora ya es realmente criminal, criminal es decir, tú... porque los han borrado totalmente oh. hasta extremos de hacerlos y, y, irreconocibles a ver, Carlos tus mejores autores eh, a mí me gustan todos a mí decir, cuando llegan me un santos es que me gustan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 tristísimo yo creo que eso sobrepasa incluso la cerillera danza es una cosa terrorífica lo de la cerillera es, oh, es una cosa tremenda sí, sí, sí. tremenda cómo va consumiendo su vida sí, sí, sí, con sí. cada fósforo con es cada... algo es algo es, es eso lo de todas las horas todas las horas hieren la última mata lo de la cerillera sí. es sí. algo terrorífico sí. yo creo que el, no el cuento más terrible de todos es sin duda alguna hansel y gretel es un cuento tremendo tremendo de un, de un mundo bruja, espantoso el, lo que pasa el es el que, creo, que todo es cierto que todos vistos sí. de otra manera <ríe> vistos de una manera eh, distanciadas, eh, sin tener en cuenta el, el, los fondos ni los sí. orígenes. Pues hombre, la verdad es que son bastante entretenidos y si los analizas un poco con calma, todos te dan unas pistas bastante curiosas de lo que se pretende en cada uno de ellos. No, bueno, entonces te queda como tu cuento favorito, Hansel y Gretel. Eh, no, no, bueno, yo me quedo con Pinocho, Pinocho, me quedo con uno de los modernos. Bueno, Pinocho, y si tuvieras otra opción, Hansel y Gretel. No, probablemente si tuvieras otra opción, con el gato con potas. No, <ríe> sí, también, sí, también. El gato con potas es bonito también. Sí. A ver, Jesús. Eh. superación. Está bueno, a ver, yo me quedo, o sea aparte de los que ya hemos citado y tal que algunos pues, eh,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 Sí, en la sí, televisión sí, americana sí, que es sí, una sí, verdad maravilla fantástica. me está acordando en concreto el, de mi favorito de la serie que me ha quedado buena toda que fue Juan sin miedo, sí. Juan, sin miedo sí. Juan sin miedo genial sí, sí, Ay, sí, y sí, hay otros también ahora que recomiendo ahora que habéis dicho claro vas haciendo memoria que tenía el vestido nuevo del emperador no ah, sí, sí, sí <risa> solo lo pueden ver los inteligentes claro los claro, listos claro. Digo, sí pues muy bonito y tal todos evidenciaban la estupidez supina que tenían eso me parece genial está claro que hay que hacer un segundo pornográfico yo creo que sí yo creo que sí de hecho analizando alguno de los algo que también me llama, eh, yo creo que puede un poco servir de resumen de lo que hemos comentado, ¿no? Hay un cuento oriental, cuando comentan que un discípulo le dice a su maestro, dice, hombre, maestro, siempre nos estás contando historias, pero nunca nos revela su significado. Y en eso que el maestro le replica de la siguiente manera, ¿te gustaría que alguien te ofreciera fruta y la masticara antes de dártela? Bueno, pues, yo tengo otro cuentecillo, que es de los famosos hermanos Calatrava, donde le dice, maestro, que es la seguridad asociada? Dice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 De <gülüyor> <gülüyor>